Saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos trece grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves doce de diciembre. A medida que nos acercamos a las fiestas navideñas se incrementan las campañas solidarias. Hoy en nuestro programa hablaremos de algunas de esas iniciativas que se han puesto en marcha desde diversos colectivos del municipio y también de la provincia, campañas que recaudarán fondos para los afectados por la dana, los episodios de gota fría que ha vivido nuestro territorio durante este otoño, siendo el más grave, sin duda, el, el del pasado mes de septiembre, al quedar bajo el agua numerosas casas y municipios de la Vega Baja por el desbordamiento del Segura y Barrancos. También seguiremos hablando de los presupuestos municipales de 2020, ya que el Ayuntamiento los presentó ayer ante la Federación de Asociaciones Vecinales con el fin de recoger aportaciones, sugerencias que los mejoren. Y debe ser antes del próximo martes, ya que serán aprobados definitivamente en el Pleno el último del año. Además, se abre otro frente para el Gobierno local. La contrata de limpieza y recogida de basuras, la más importante del Ayuntamiento, de nuevo corre el riesgo de quedar paralizada su adjudicación prevista para principios de año por el recurso que ha presentado el colectivo ecologista Margallo ante los tribunales con el fin de tumbar de nuevo una contrata que califican de disparate. Hablaremos con responsables de este colectivo en unos minutos, tras nuestras secciones musicales. Y en la segunda hora del programa tendremos tiempo para hablar de dos sectores: el del taxi, que moderniza su imagen en Elche, y el de los trabajadores en, de las residencias de ancianos, que se encuentran en plenas movilizaciones para conseguir con la patronal mejores condiciones laborales. Estos son los contenidos de nuestro programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Tele Elche, Radio Marca, de este jueves 12 de diciembre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, vamos a comenzar nuestras secciones musicales con la que hemos estrenado este mismo mes de diciembre con motivo de las fiestas de Navidad. El villancico de hoy es especial porque es un gran pupurri eh, con los villancicos que Plácido Domingo interpretó Y recogió en su disco My Christmas, que sacó ya en 2015 junto a la Orquesta Sinfónica Checa y en colaboración con otros tenores y sopranos como Idina Menzel o Vincent Niclo. Vamos con ese pupurri navideño para comenzar con La Glorieta. Pues ahí queda ese pupurrin navideño y en las canciones de cine hemos escogido el tema de la película norteamericana de 1954, Creemos en el amor, una historia basada en la novela de John Secondary que nos cuenta cómo tres secretarias norteamericanas se enamoran de viaje en Roma tras lanzar esas monedas, tres monedas, a la fontana de Trevi. La película obtuvo un Oscar por esta canción. Y en la sección de los clásicos de jazz les presentamos ahora al gran King Cole cantando con su hija Natalie gracias a la tecnología. Y es que en 1991 su hija se rindió y decidió explotar el legado familiar. Aceptó que la sombra de su padre era demasiado gigantesca y recreó en un disco los éxitos de su padre grabando un dueto con la voz de Nathan Cole a quien desenterró tecnológicamente hablando para crear esta bella canción.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 Y en la sección de poesía hecha canción volvemos a escuchar a Mario Benedetti, uno de los poetas que más versos ha aportado al cancionero latinoamericano. Son muchos los cantautores que han versionado sus poemas, como el gran Joan Manuel Serrat, quien nos cantó El Sur, también existe. Uno de sus poemas más célebres, con una fuerte crítica social, donde nos remarca las desigualdades que existen entre esos dos mundos, El Sur y El Norte, un mensaje que aún sigue en plena vigencia. Su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neon, sus ventas navideñas. U kunt de dienstvragen de las charreteras, con sus llaves del reino el te maken. Het is een goed idee om Recurre al fruto amarejo de lo que otros deciden mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no te no prohíben. Con su esperanza dura, el sur, el sur también existe. Con sus predicadores. Sus gases que envenenan Su escuela de Chicago Sus dueños de la tierra Con sus trapos de lujo Y su pobre osamenta Sus defensas gastadas. Sus gastos de defensa Con su gesta invasora El enorme es el que ordena Pero aquí abajo, abajo Cada uno en su escondite Hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve con su fe veterana.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 Pues pasan 16 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 13 grados de temperatura y en los estudios se encuentra Carmen Sempere. Ella es responsable del comité de eventos del Club Rotary Almoradí. Y es que en esa población, desde el minuto cero, comenzaron el pasado mes de septiembre, cuando se produjo los, el último episodio de gota fría, el más grave, en la Vega Baja, comenzaron a trabajar... ...para limpiar la zona... ...pero sobre todo para ayudar a esas familias... ...que se han quedado sin nada... ...una campaña solidaria... ...que ha continuado hasta ahora... ...y lo más importante... ...es que no han estado solos... ...Elche se ha volcado... ...pues bien, no han estado solos... ...y todavía siguen necesitando de la solidaridad... ...de todos los municipios... ...incluidos el de Elche... ...para hablar precisamente... ...de lo que ocurrió en Almoraví... ...porque fue una de las zonas más castigadas... ...ya que... En ese punto se rompió la mota del río Segura, la avenida de agua, las avenidas de agua arrasaron muchas, muchas casas... ...y dejaron atrapadas a muchas familias y sin nada. Pues para hablar de ello, Carmen Sempere, muy buenos días. Muy buenos días, eh, quería ante todo agradecer la oportunidad que nos da Radio Marca de, de estar aquí... Para agradecer en primer lugar también, además de, de a Radio Marca y Tele Elche, agradecer a, a las empresas en general de, de Almoradí y Elche que nos han ayudado en este momento tan, tan duro y también eh, salzar de alguna manera o no sé cómo decirlo, poner en valor la fuerza de, de, la, de la población de la Vega Baja. Que después de ese desastre tan, tan horrible, porque había que estar allí para verlo, eh, siguen con sus, con sus eh, trabajos de limpieza y las empresas que quedaron sin nada, pues otra vez con, con ayudas y demás empiezan a... A resucitar y bueno pues eh, yo vengo sobre todo a, sí, en justo. nombre de mi club mm -hmm. perdón Rosemary. No, el Club Rotary ustedes vienen a hacer magia solidaria venimos a hacer magia de eso, solidaria de, de, lo que, de ese teatro de, de ese espectáculo solidario que ustedes mm -hmm. han programado para este sábado en Almoradí en el Teatro Cortés vamos a hablar en unos minutos, pero antes de hacer un llamamiento a la población, a nuestros oyentes para que vayan al teatro y se vuelquen, lo importante es hacer una radiografía de cómo está Almoradí Fue un desastre. Nosotros no estuvimos allí, pero lo vimos en imágenes y usted sí estuvo. Eh, los Rotaris de Almoradí sí estuvieron. estuvieron ¿Qué, se, sí. ¿Qué se vivió? Se vivió una situación eh, devastadora, de verdad, fue de, de caernos las lágrimas, ¿no? Yo presencialmente no pude estar por motivos de salud, pero mis compañeros eh, me consta y, y nos contaba la población que, que lloraban junto con ellos, ¿no? De ver que hay personas que nunca se van a poder recuperar de ese desastre porque eran personas eh, adultas, o sea, mayores, ancianas, que se quedaron sin nada Incluso pues, eh, hemos ayudado a todos los niveles físicamente, sacando lodo. Eh, gracias a otros clubs que, de la zona Nuestro club Ladrino de Benidorm Que nos regaló 500 pares de botas de agua eh, La CENIA que ha colaborado bueno, eh, económicamente Sería imposible aquí ahora citar a todos Pero todos los clubs del distrito se han volcado Y nuestros compañeros pues, salieron literalmente a, a la guerra digamos, a, a sacar lodo, a, a ayudar a rescatar familia eh, también tengo que agradecer desde aquí a todas las, los, las fuerzas y cuerpos de seguridad que, que hicieron una labor eh, maravillosa salvando gente. Y de verdad que yo parecía, yo cuando pude ir, que fue a la semana, parecía que había pasado por allí pues, un tornado, un, no sé, parecía de verdad un, un, como un escenario eh, de, de, una, de una guerra, que yo era dantesco, en, dantesco esa era la palabra. Eh, ¿Cuál fue la respuesta de Elche? La respuesta de Elche pues, ha sido maravillosa la verdad es que nos han apoyado en todos los sentidos, desde el Club Rotary el Club Rotary Elche y también pues empresas de Elche como Grupo Antón Comunicación que nos ha regalado los los, los carteles, nos ha puesto vallas publicitarias, Autocares La Milliense, que nos presta un autobús gratuitamente para desplazar a los actores de artes, cultura y ocio que también son de Elche y lo hacen que, que actúan en el teatro y lo hacen de manera también solidaria, a la Asociación ...de Comerciantes de Almoradí... Y, ...y también, como no olvidarme de... No olvidar, ...sin olvidarnos del, del excel, excelentísimo, perdón... ...Ayuntamiento de Almoradí... ...que nos facilita el teatro... ...y siempre está ahí para, para echarnos un, un cable... ...para a nuestra vez, nosotros poder ayudar también. ¿Y por qué esta necesidad de este espectáculo, este sábado a las seis de la tarde en el Teatro Cortés de Almoraví... ...por qué esta magia solidaria? ¿Qué se necesita Se necesita todavía, eh, todavía que tenemos que llenar el teatro, por supuesto... ...y también pues, eh, las personas que no puedan asistir, tenemos una fila cero o cuenta solidaria... Y, bueno, pues pueden colaborar con, con una aportación económica para seguir ayudando, ya digo, a esas personas que, pues eso, eh, hemos ya repartido camas, colchones, pero todavía hay mucha necesidad porque tened, tenemos en cuenta que hay personas que no tenían ni siquiera seguro. Por no poder pagarlo, sinceramente, eran personas de pensionistas y si a veces no llega la pensión ni para comer, pues no tenían seguro. Entonces, eh, pues ahora hay que comprar enseres, hay que comprar eh, electrodomésticos, llenar, las casas hay que llenarlas, las más necesitadas. Pero el Consejo ya anunció ayudas precisamente para comprar enseres. Sí, eh, no estoy segura si han llegado ya si no han llegado la verdad ahora mismo ese dato no no no no lo tengo uh -huh. sé sí, que sí que algunas ayudas han llegado pero el desastre ha sido tan descomunal que no que, son suficientes que no son suficientes las ayudas públicas las ayudas públicas entonces eh, estamos ahí nosotros que somos un club eh, vamos nuestra misión a nivel internacional es eh, ayudar al, al más cercano y después es, extensivamente uh -huh. al mundo y estamos hablando de un municipio entero Almoraví, o quiénes fueron los más castigados, los en más alma? castigados Pues ¿Fueron agricultores? Bien. ¿Núcleo urbano? Pues eh, sobre todo la zona baja, que es la zona del Saladar, el Bañé, las zonas más bajas de Almoradí, teniendo en cuenta que Almoradí hace tres siglos o cuatro era una laguna. Entonces, claro, pues las aguas siempre van buscando su, sí. su camino, ¿no? Entonces las zonas más bajas han sido las más perjudicadas, que eran precisamente las zonas donde las viviendas eran más precarias o de plantas bajas y las personas más ancianas. Eh, lo que es el núcleo, digamos, urbano centro no, no fue tan, tan perjudicado. La agricultura también, lógicamente se devastó todo porque se inundó de lodo y claro, los cultivos bajos, digamos eso prácticamente se, se ha perdido incluso lo, los, los naranjos los limoneros, porque el agua tuvo un, una altura bastante considerable Cuando usted dice que no hay seguros, no, no había seguros ni para las casas, ni tampoco para los cultivos Los cultivos, ahí ya no, no estoy informada, supongo que sí porque los agricultores pues con cooperativas y demás están asegurados pero lo preocupante aquí son esas personas personas mayores, a mí lo que más me preocupa, que ya no van a tener ocasión ya en su vida ni tiempo de recuperar. De recuperar. Porque las casas se han perdido. Las casas eh, no se han hundido, pero se han perdido todos los enseres. Y, y hay que hacer reparaciones, y hay que picar paredes, hay que, las maderas, las puertas se han perdido también, porque el agua ya sabemos que, que lo, lo, lo, lo devasta todo. Y esas personas ahora, las personas que no pueden volver a sus casas porque los desperfectos son graves, ¿dónde están? ¿Y pues, de cuánto estamos hablando? Pues en cifras no te puedo, no te puedo contestar porque no, no tengo esos datos, pero sé que han habido entidades bancarias que han facilitado pisos eh, particulares o algunos se han ido con sus familias mientras les da tiempo de, en un primer momento se habilitaron pabellones y demás para acogerles y después eh, tengo entendido que dos entidades bancarias eh, facilitaron eh, pisos para, para acogerles eh, momentáneamente. Ahora hay que reparar esas casas. Eh, hemos dicho que el perfil del afectado, del damnificado en Almoraví, son personas mayores, sobre todo, y familias con menores también hay. Y claro, por supuesto, hay familias con menores, con pocos recursos, y bueno, pues eh, uh -huh. hemos, hemos facilitado pues, eso, uh -huh. desde camas, colchones, camas articuladas para personas mayores, grúas para mover a personas inmovilizadas, sillones, y eso lo hemos hecho nosotros, bueno, nos, mis compañeros, eh, personalmente, se ha ido a entregar y a, uh -huh. y a, y a limpiar. Pues hablemos de ese espectáculo, de esa magia solidaria, sí. porque el Club Rotary es el que lo organiza. Lo organizamos todos los años y cada año va destinado a un fin. Este año iba a otro fin, pero al suceder este desastre, pues dijimos, pues mira, este año la recaudación más las ayudas de personas particulares y de, y de empresas lo vamos a, a destinar A ayudar a estas personas Entonces pido desde aquí por favor Que acudáis al teatro El teatro es muy bonito Es un teatro pequeñito, muy coqueto eh, Copiado de, del, del teatro principal de Alicante Lo, lo construyó un señor un, un señor de Almoradí Con sus fondos Y bueno, pues eh, es un sitio muy agradable La gente de Almoradí es acogedora Yo soy de Elche pero eh, siento al Moradí como, como si fuera parte de mí también y, y son, son muy acogedores, muy, muy agradables y mm, este evento, si ya te digo, se, se organiza todos los años y este año pues, eh, pues con más motivo creo que es un, un fin bastante que nos toca el, el corazón uh -huh. a todos y bueno tenemos un programa bastante atractivo, es un, uh -huh. es un programa familiar. De magia blanda, magia blanca humor blanco y baile y Bueno, y sobre todo también, ya, ya os digo, eh, va a ser un, un, un espectáculo familiar. Este espectáculo comienza a las seis de la tarde. ¿Cuánta duración es? Pues aproximadamente calculado? una hora y media entre agradecimientos, porque hay que hacerlo, uh -huh. y algunos, algunos regalitos que sortearemos y demás. Hora y media, aproximadamente. Hora y media eh, comienzan con humor. Hay... ...bailes... Hay baile, dicho, hay un... ...espectacular... ...de artes, de cultura y ocio... Sí, ...de la Asociación es... de, de Che ...también, también los... supongo que participarán... ...otros artistas de la sí. provincia... Eh, ...participa de, de la ciudad de Almoradí... De ...una escuela de baile... ...la de Manoli Campillo... Uh -huh. ...que también lo hace de manera altruista... Tenemos a un presentador que es de Cayosa, que es Fran Fernández, que ha participado en el Club de la Comedia. Uh -huh. Y bueno, pues hará algún monologuito entre actuación y actuación y la presentación pues va a ser muy divertida. El payaso Quique Tornillo, que es conocido aquí en Elche también uh -huh. mucho... Y, y tenemos a, a El mago, Chimo ¿no? ilusionista, El claro, ahí está. Siempre tiene que haber un espectáculo de magia en nuestro teatro. Sí, siempre para sorprender Sí, y sorprender. Chimo, Chimo ilusionista pues es un mago ya de, de cierta altura. Eh, ha quedado creo que semifinalista en, en Got Talent este año. Uh -huh. Entonces es un programa bastante atractivo, divertido. Arte, escultura y ocio nos va a emocionar porque son personas con diferentes... Eh, capacidades como yo digo no me gusta llamarles discapac... diversidad. Diversidad. diversidad funcional efectivamente eh, son un encanto y todos los años participan con nosotros y este año con más motivos claro Pues eh, está hecho el llamamiento, Carmen Sempere. Gracias desde el Club Rotary por trabajar para ayudar a quienes más lo necesitan. Y en estos momentos, Almoradí, hay muchas familias que necesitan de nuestra solidaridad. Gracias. Y lo dicho en el Teatro Cortés, este sábado a las seis de la tarde es el espectáculo de magia solidaria. Muchísimas gracias por esta oportunidad y buen día a todos.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 El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroque y la Llave. Estufa Pellet, 595 euros. Calefactor horizontal, 14,95. Estufa eléctrica halógena, 18,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Presupuestos sin compromiso. En el chef Ferroque y la Llave. Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com.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 101.4, la radio de Elche. La Glorieta con Rosmaria Alonso. Pues lo hemos dicho al principio de este programa. Al Ayuntamiento de Elche se le abre otro frente y es que el colectivo Margallo y Colegistas en acción, ha vuelto de nuevo a recurrir a llevar la contrata de limpieza y recogida de basuras, una de las más importantes del municipio ante los tribunales para intentar tumbar esta contrata por considerar que no va a cumplir con las normativas vigentes, por considerar que va a ser un disparate. Esto lo decían en un comunicado de prensa ayer el alcalde, contestaba y decía que lo único que van a conseguir es eh, un perjuicio para la ciudad porque van a paralizar de nuevo una adjudicación de un servicio que se necesita modernizar, renovar la maquinaria y eso se consigue con una nueva adjudicación. Para hablar precisamente de este frente que se ha abierto, eh, tenemos con nosotros al... Eh, portavoz o miembro del Madagalló Ecologistes en Axio, Adolfo Quiles. Muy buenos días. Buenos días, Rosario. Bien, primero, antes que nada, eh, ya lo han decidido. Han, han presentado ese recurso contencioso administrativo contra la desestimación del recurso que presentaron hace unos meses ante el Tribunal Administrativo. ¿Por qué han decidido dar este paso y llevarla contra contrata a los juzgados? Bueno, fundamentalmente porque no podemos quedarnos de, en brazos cruzados ante eh, pues un hecho eh, que calificamos de, de muy lesivo eh, para la sostenibilidad de, de, de nuestra ciudad. Es un, la contrata de mayor cuantía de, de nuestro municipio y que condiciona totalmente el, el tema de la gestión de, de residuos, de cómo se hace, que es eh, bueno, pues un aspecto muy importante en relación con, con el medio ambiente. ¿Y ustedes qué que intentan? Que, eh, es cierto que quieren paralizar esta contrata, pero el, ayunt el alcalde ya ha dicho que la contrata cumple con toda la normativa, que el pliego eh, se ha hecho de forma correcta y que ustedes lo único que van a conseguir es eh, mucho perjuicio para el municipio porque van a retrasar una contrata que hace falta modernizarla. Sí, pero es que a nuestro entender eh, esa licitación, esa contrata que se ha diseñado, eh, como hemos dicho en repetidas ocasiones, es totalmente insostenible. Ni siquiera se ha querido realizar una planificación de la misma, un plan de gestión pues, para estudiar qué, qué tipo de, de, de servicios se podría prestar, de qué, de qué manera, cómo eh, eh, se tendrían que... Eh, bueno, pues, eh, eh, optimizar eh, todos los servicios prestados por el personal de, de, de la contrata, qué tipo de material se tendría que, que comprar. No se ha querido hacer ese plan de gestión, que va a ser un documento obligatorio a partir del año 2021 por, por ley. Y, y bueno, es, eh, únicamente se ha diseñado una contrata eh, para mayor gloria de cuatro empresas, que son las que realmente se reparten el pastel de las eh, contratas de residuos en, en todo el Estado. Pues de nuevo esta contrata vuelve a un tribunal, ya no es administrativo, es civil, es contencioso... ...a los juzgados, eh, ¿qué esperan? ¿Qué han pedido al juez eh, de lo contencioso? ¿La paralización cautelar? Sí, igual que la solicitamos en, en su día y, y se nos eh, concedió y durante cuatro meses pues eh, eh, ha estado paralizado lo que es el proceso de licitación. Pedimos exactamente lo, lo mismo porque puede ser que, que en este caso el tribunal de lo contencioso pues, falle a nuestro favor y, y bueno pues para no causar ningún tipo de, de perjuicio eh, y, y bueno pues para que eh, pues no haya que pues que, que afrontar eh, pues posibles eh, indemnizaciones eh, hemos eh, precisamente solicitado la, la suspensión cautelar. ¿Se presentó el recurso ayer? ¿O cuándo? Se presentó, sí, se presentó unos días, hace unos días eh, estamos a la espera todavía de presentar más documentación en eh, las próximas eh, dos semanas eh, y bueno el, el, el propósito y el, un poco el fin es ahondar en los argumentos que ya eh, dimos en su día, que permitieron precisamente pues que eh, se es ejecutar esta suspensión cautelar y bueno, pensamos realmente que, que, que, bueno, que, que estamos en nuestro derecho, tanto que nos dicen que no estamos legitimados para hacerlo, pensamos que como colectivo ciudadano, eh, que tiene mucho que decir en el tema ambiental, pues eh, sí, eh, estamos legitimados para, para, pues para poder eh, demandar esta... ...esta suspensión de, de la contrata... ...y, y creo además que, que también es necesario... ...que colectivos como el nuestro... ...pues en un momento dado... ...cuando no están de acuerdo con una eh, decisión política... ...de tal trascendencia... ...pues eh, hagan lo posible pues, para, para intentar pararla. Pues aquí hay dos posibilidades... ...o bien que el juzgado les dé la razón... ...paralicen la contrata... Y, con ¿Y qué ganan ustedes con eso? el eh, ¿Tener que negociar con el ayuntamiento la redacción de un nuevo pliego de condiciones? No, no nosotros no queremos eh, negociar nada. Nosotros queremos que se hagan bien las cosas como se tendrían que haber hecho desde un principio. O sea, eh, estamos incidiendo en el tema de que se realice el plan de gestión porque nos parece una barbaridad que una contrata que van a ser más de 330 millones de, de euros, pues ni siquiera se haya estudiado seriamente cómo se tiene que realizar. Y se, ...y se pretenda eh, seguir con el modelo totalmente insostenible que nos ha llevado a tener nuestro término municipal plagado de vertederos. O sea, no se garantiza el cumplimiento de los objetivos eh, de recuperación y reciclaje... ...que desde la legislación europea y nacional eh, ya dictaban que el año, para el año 2020, para dentro de unos días... Eh, tendría que ser del 50%, no se garantiza esto, y nosotros solamente pedimos, uno, ese plan de gestión, que, que optimice el tema económico y el tema ambiental, y luego, por supuesto, que se garantice el cumplimiento de la ley. Y dos, la otra posibilidad, que el juzgado dé la razón al equipo de gobierno y ustedes pierdan y tengan que pagar eh, los costes. ¿En qué situación sí, quedaría el, el colectivo? El... Pues eh, es una, una posibilidad que, que está ahí. De hecho, hace, hace unos años, cuando eh, se puso en tela de juicio el, el problema del segura y, y nuestra organización Ecologistas en Acción, conjuntamente con ASA, pues, denunciamos a varias empresas eh, responsables de, de vertidos contaminantes al, al río, pues, pues resulta que al final los pagarines fuimos, fuimos nosotros y tuvimos que pagar las costas del Del, del juicio es una posibilidad a la que nosotros nos enfrentamos pero creemos que estamos en nuestro deber y precisamente para, para para eso para eso existimos para denunciar estas cosas que Que, ...que suceden y que nos han llevado a una situación límite... ...como la que estamos hoy día... ...con un medio ambiente insostenible... ...una situación de emergencia climática... ...y un montón de problemas que, pues, que están dañando... El, ...la sostenibilidad de nuestro municipio. Ustedes son un colectivo modesto... ...¿quién les apoya en este proceso judicial? ¿Quién nos apoya? Pues nos apoya todo, toda la gente que que un poco ha, oído, ha escuchado el tema... ...y, y sabe un poco de, de lo que estamos haciendo... ...la labor que estamos haciendo... Y les parece estupendo, porque es algo totalmente razonable lo que estamos pidiendo. O sea, no estamos pidiendo ni el oro, ni, la, ni, una, ni, una, ni de una forma ni de otra. Simplemente que se estudie cómo se van a gastar esos más de 300 millones de euros. Y que se haga realmente bien y que, y que, y que la gestión de residuos, que es eh, una parte tan importante en la sostenibilidad del municipio, pues, pues se haga de la mejor manera posible. Pues, Adolfo Quiles, muchísimas gracias por darnos los, las razones, los motivos por los cuales ustedes han vuelto de nuevo a llevar esta contrata multimillonaria a los tribunales para intentar paralizarla, porque consideran que no hay un plan de gestión previo que deben realizar las empresas antes de que se le adjudique este importante servicio. Muchas gracias. A vosotros tele -Elch, Radio Marca.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 Aquest dimenres, a partir dels sing de la vesprada i el dissabte a partir dels deu del matí, en la repleceta de la fregassa es celebra la segona jornada del Gíbre Solidari. Amb contacontes, recitals poètics, música i venda de gíbres. dot a benefici dels danificats per la dana del Vaix Segura. Vine al centre dels i solidaritza amb les nostres poblacions veïnes. Organitza: Escriptors en su tinta, Regidoria de Comers i Creu Roja, Ajuntament dels.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues volvemos a hablar de solidaridad, ya lo hemos dicho, porque hay varias iniciativas precisamente solidarias ahora en estas fechas previas a la Navidad que incrementan precisamente eh, la necesidad de recaudar fondos con el fin de ayudar sobre todo a los afectados que han sido miles, eh, los afectados por esa dana que tuvimos, que sufrimos el pasado mes de septiembre y que causó numerosos destrozos en municipios tan cercanos como el de Almoradi. Acabamos, hemos empezado esta, este programa hablando con la responsable del Club Rotary de Almoradi, hablando de ese evento que el sábado se va a llevar a cabo en el teatro de esa localidad para recaudar fondos con los con los que ayudar a todas las personas que se han quedado sin casa y que han perdido todos sus enseres. También pues, las asociaciones culturales de Elche también se movilizan y al igual que los rotarios van a realizar una jornada también este sábado aquí en Elche para ayudar a esos afectados, a esas personas afectados por la dana. Será solidaridad y cultura se van a dar eh, la mano en esa segunda jornada del Libro Solidario en Elche, que tendrá lugar los días 13 y 14 en la replaceta de La Fregasa. Pues bien, para hablar de esta iniciativa del SOS Vega Baja, Tenemos con nosotros al responsable de los eventos de la Asociación Escritores en su Tinta, José Antonio Quesada. Muy buenos días, José Antonio. Buen día, Rosmaría. ¿Es necesario, es necesario este tipo de ayudas. Hemos escuchado a Carmen, la del Rotary de Almoradí, decir y describir cómo se vivieron esos primeros días desastrosos para en Almoradí. Por ejemplo, es una de las poblaciones muy castigadas porque allí se rompió eh, las motas del río Segura y se desbordó, con lo que las zonas bajas de esa población quedaron destrozadas y muchas casas ahora, en estos momentos, no pueden regresar a algunas de las familias porque tienen graves, eh, graves desperfectos estructurales. Pero al igual que al Moradí, estamos hablando de otras poblaciones rojales... Eh, a Orihuela, otras poblaciones de la Vega Baja. Supongo que ustedes, antes, antes de realizar esta segunda jornada del Libro Solidario, habrán hecho una radiografía de lo que hay en la Vega Baja. Sí. Nosotros desde prácticamente el día, los días siguientes, a, al 12, 13 de septiembre, eh, con la Dana eh, empezamos a pensar qué podíamos hacer ...desde la asociación Escritores en su Tinta... ...para ayudar a, a la Vega Baja... ...porque había sido una catástrofe... Eh, ...de gran magnitud... ...así que nos pusimos a trabajar... llevamos trabajando casi tres meses... ...en este proyecto... ...recordamos que este fin de semana... ...se cumplen tres meses... ...parece que, que hace mucho tiempo... ...y, y solo hace, hace tres meses... ...y nuestra intención es... Eh, ...mandar a la Vega Baja... ...nuestro apoyo moral... Y obviamente el mayor apoyo económico de la ciudad de Elche. Por eso pedimos eh, que el pueblo licitano se vuelque en este evento para poder aportar la mayor cantidad de fondos a, a la Vega Baja. Bien, pues son tres meses da para mucho. no ¿Cómo han preparado ustedes esta jornada del Libro Solidario? ¿En qué va a consistir? Pues es una jornada muy completa, tanto para público infantil, juvenil, como para público adulto. La jornada empieza el viernes 13 a las 5 de la tarde y empezará con una batucada. Las batucadas eh, gustan mucho y tenemos que dar las gracias al Grupo Quilombo Quilombe y al Ayuntamiento de Elche. Y a partir de ahí van a ser actividades pues de todo tipo. Empezamos también con cuentacuentos a las cinco y media, recitales poéticos, lecturas dramatizadas, cantautores. Es decir, va a haber eh, el mundo de la literatura, se va a unir con el, con el mundo de la so solidaridad. ...para enviar nuestro apoyo moral y económico a, a la Vega Baja. ¿Y por qué en la replaceta de la Fregasa y por qué dos días estas jornadas? Esa fue una propuesta, nosotros obviamente necesitábamos... ...desde la Asociación de Escritores en su Tíntara... ...necesitábamos un espacio público para poder desarrollar este evento... ...y le hicimos la propuesta a la Concejalía de Comercio, a Felipe Sánchez... ...y él nos ofreció este lugar que es un lugar emblemático, céntrico... Y la verdad que bastante atractivo. Eh, recordamos que la, la replaceta de la Fregasa se encuentra entre la Glorieta y la Basílica de Santa María. Y para el tipo de evento que queríamos desarrollar creíamos que era el lugar idóneo. ¿Y cómo van a recaudar ustedes los fondos? Sí, es importante explicar que aparte de esta programación, viernes y sábado vamos a tener un mercadillo de libros solidarios, donde van a estar eh, representados algunos de los escritores y de las escritoras de la Asociación de Escritores en su Tinta y el 100% de los beneficios, es decir, los beneficios íntegros de cada libro que se venda irán destinado en este caso, a la entidad Cruz Roja, que es quien se encarga de gestionar eh, todas las ayudas eh, para la Vega Baja, porque claro, no hablamos solo de Almoradía, hablamos de Dolores, Orihuela, es decir, toda la Vega Baja. Sí, ustedes en el cartel han puesto un mapa de la Vega Baja y han eh, señalado con corazones esas poblaciones a las que van a ir destinados eh, lo, la recaudación, y son más de una docena. Sí. Eh, aquí tenemos a Rojales, San Fulgencio, Fulgencia de Dolores, Castral, Cayosa, Benferri, Orihuela, Jacarilla, Benejuzar y San Miguel de Salinas, además de Almoradí y Algorfa. Seguramente se olvide alguna pequeña población o municipio, pero hemos querido representar eh, el apoyo del pueblo de Elche, de la Asociación de Escritores en su Tinta, a toda la Vega Baja. Estamos hablando de una segunda jornada del Libro Solidario, la uh -huh. primera, ¿cuándo L se, se produjo? Sí, la primera fue este año, en, si no recuerdo mal, primer fin de semana de marzo de 2019. En este caso se celebró la Glorieta y... El, Estuvo destinado, eh, los fondos estuvieron destinados a otra entidad importante de la ciudad como es Elche Acoge. Fue un éxito de público, un éxito... De, de recogida de fondos. Eh, estamos muy contentos con aquella, con aquella primera jornada y creemos que esta segunda jornada va a ser un éxito todavía mayor. Claro, tuvieron una buena respuesta en marzo y saben que ahora en diciembre y sobre todo en estas fechas tan navideñas también tendrán esa respuesta. ¿Por qué Cruz Roja? ¿Por qué han elegido ustedes esta Esta organización. Como has dicho anteriormente, Rosmari, hemos hecho un análisis. Eh, yo estuve, tuve la suerte de dos semanas después de la DANA eh, me invitaron a la feria de autores de Almoradit. Estuve hablando con, con la alcaldesa, estuve hablando con, con la concejala de, de, de Cultura. Entonces fueron... Las personas de allí, las que nos recomendaron que si queríamos llegar a toda la Vega Baja, no únicamente al Moradí o a Dolores, a una población, lo más recomendable era hablar con Cruz Roja, que era la entidad que estaba gestionando todas las ayudas para llegar a la mayor amplitud de, de personas. Hemos hablado con los del Rotary de Almoradí uh -huh. y nos ha dicho que las ayudas no están llegando porque incluso que hay muchas familias que no tenían seguros. Las que lo han perdido todo son precisamente las casas más humildes. Eh, ¿Ustedes también esto mismo que está pasando en Almoradí está pasando en el resto de poblaciones? Lo desconocemos eh, Esta semana yo me he reunido con, con el representante con Manolo de la Cruz Roja eh, Nos ha dicho que se están centrando principalmente ahora mismo están trabajando con 500 familias 500 familias eh, y del tipo detalles pues, electrodomésticos detalles frigoríficos, lavadoras Y se están centrando principalmente en esas 500 eh, familias que ojalá eh, se pudiera llegar a muchas más, pero bueno, 500 familias creo que es eh, algo algo importante, que son las más necesitadas en, en esta zona. Has dicho que tuvisteis una primera jornada solidaria este año, pero ¿quiénes son escritores en su tinta? ¿Esta asociación qué, qué es? Pues la Asociación Escritores en su Tinta es una asociación con Solera. Es la asociación de escritoras y de escritores más importante de, de la provincia de Alicante. Eh, una de las más importantes de, de la comunidad valenciana. Y bueno, pues intentamos, tenemos la sede en Elche, pero tenemos escritoras y escritores de toda la provincia, eh, de Madrid, de distintos puntos de, de España, de Andalucía... Pese a que la sede está aquí en nuestra ciudad, intentamos representar la literatura de, de toda España. Si la sede está en la ciudad, la junta directiva será de, de Elche. Sí, así es. Nuestra presidenta Irene Robles, que hoy no ha podido venir por motivos eh, laborales. Eh, y tenemos la sede aquí en, en, en la ciudad y la junta directiva, la mayor parte, es de la ciudad. Curiosidad. Irene Robles, la nueva presidenta, es de Alicante. ...muestra de esa diversidad de, esa diversidad de, de la asociación. Eh, los escritores en su tinta eh, estarán en, en ese llamamiento de solidaridad... ...esa llamada de socorro para ayudar a la Vega Baja... ...como acabas de explicar... ...José Antonio Quesada... Sí. ...que es el responsable de los eventos... ...de esta asociación... De Un, ...uno de los responsables... ...porque somos cuatro personas trabajando en evento... ...quiero agradecer el trabajo que han hecho mis compañeros... ...Virginia, Matías y Sheila... ...de eventos... ...que vamos, llevamos dos, mes y me, dos meses y medio... ...trabajando a, a destajo... ...pues iba a agradecer a, precisamente a vosotros... ...a esta asociación... ...el que hayáis organizado estas jornadas... Volvemos a repetir que son mañana, mañana viernes, por la tarde en la placeta de La Fregasa. Llamaréis la atención con esa batucada a sí. las 5. A partir de las 5 estaréis hasta las 9 de la noche eh, vendiendo esos libros solidarios. Y el sábado por la mañana de 10... ...a dos de la tarde... ...así es... Eh, ...va a ser un fin de semana completo... ...al que le guste la literatura... ...la poesía, la cultura... ...que se acerque a la replaceta de la fregasa... ...viernes por la tarde... ...sábado por la mañana... ...y aquí... ...desde aquí hacer un llamamiento... ...al pueblo de Elche... Eh, ...sabemos que es un pueblo solidario... ...tenemos a nuestros vecinos... ...que lo han pasado... ...y que lo están pasando muy mal... ...en la Vega Baja... ...van a pasar muchísimos años... ...hasta que la, hasta que la situación... Eh, ...vuelva a ser normal... Eh, hay estudios que dicen que la tierra tarda 10 años en recuperar la, fertili la fertilidad después de, de una desgracia como esta. Vega Baja eh, es, un, es una, una comarca donde la agricultura es muy importante. Y nosotros, desde la asociación, queremos aportar nuestro granito de arena para, para crear un desierto de so solidaridad. Es que debemos. Elche es la capital de la Vega Baja. Por sí. eso habéis acertado muy bien... Eh, Muchas gracias, artistas que sois, en eh, representar esos corazones, porque los llevamos en el corazón uh, de esas poblaciones a las que van a ir destinado todo, todo el dinero que vayáis a recaudar. Sí, mira, para representar la Vega Baja, se me ha olvidado decir ante que, antes que vamos a traer un, a un escritor de la Vega Baja, porque queríamos que, que la Vega Baja tuviera voz. Es decir, Elche está unida a la Vega Baja, pero cómo no, eh, que estuviera un escritor de, en este caso de Almoradí Fernando Maño Gil que le agradezco su presencia es poeta, nos va a recitar unos versos y creo que va a ser un momento muy emotivo, muy impactante porque también nos va a contar en primera persona cómo vivió él esos días, así que creo que, que va a ser muy muy atractivo. José Antonio Quesada, muchas gracias. Gracias a ti Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche. Sábado a las 4 de la tarde en el Pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas. Elche Lega Basket. Acude y anima a nuestro equipo. O vive lo diferido por Tele Elche. El domingo a partir de las 10 y 20 de la mañana. El lunes desde las 7 de la tarde. Elche Lega Basket de Leganés. El espectáculo del baloncesto en silla de ruedas.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 Yeah. <sighs> Este domingo a las cinco y media de la tarde en el 101.4 Tele Elche Radio Marca, vive el partido en directo Elche Las Palmas con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Leroy Merlin Elche, Salones.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 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con y Alonso. Pues falta un minuto para llegar a las... ...a las 10 de la mañana... ...y con nosotros se encuentra ya... ...el presidente de la Asociación de radio Taxi, ...Vicente Murcia... ...porque tenemos que decir que los taxistas... ...de Elche modernizan su imagen... ...por su 40 aniversario... ...cumplen 40 años... ...y esta misma semana presentaron en el Ayuntamiento... ...el diseño de su flota... ...el objetivo además es lograr que los... ...taxis sean más competitivos... ...pero sobre todo también... ...más ecológicos... ...y así contribuir este sector pues al cuidado del medio ambiente y a reducir esas emisiones de CO2 eh, que es tan necesario para frenar las consecuencias del cambio climático. Bienvenido, Vicente. Hola, buenos días. Sobre todo, primero, antes que nada, se modernizan ustedes, la imagen la, mo la modernizan y también hay ya eh, en marcha una ordenanza, dos ordenanzas, la autonómica y la municipal. Mm. ¿Qué cambios son los que... Eh, a los que se enfrenta este sector? Bueno, son unos cambios que, eh, al, al empezar la, la nueva ley autonómica del taxi, pues se necesitaba adaptar la ordena, las ordenanzas municipales y es una adaptación que estamos haciendo que, que en realidad nos viene, nos viene bien, tanto para el Ayuntamiento como para nosotros, y es hacer una nueva imagen, una, una imagen más dinámica al taxi, como hemos hecho ahora, eh, las líneas que se han hecho de la doble línea delantera en las puertas se le ha puesto la ciudad de Elche y para los servicios de de movilidad reducida para los coches de, de, de personal de movilidad reducida se le ha puesto el color naranja para que sean un poco más de diferenciarlos del del, del, del, del Pero el esto, el mejorar el diseño de los taxis, esto no era sí, ninguna es... condición, de, no venía dentro de la ordenanza, esto lo hacen ustedes porque quieren Sí, es una cosa que, no, que ya no venía bien y se ha aprovechado en el, en el, al hacer la, la ordenanza, pues es una iniciativa que, que se ha tomado de una forma altruista es el, Un compañero, eh, Francisco Macías, tomó la iniciativa de, de presentar unos diseños que el del ayuntamiento los acogió bien Y se hicieron. Nos, lo hemos acogido bien, nos ha gustado y se han presentado. Bien, esto es porque quisieron, pero ¿qué hay de no, en las ordenanzas? ¿Qué, ¿Qué hay por norma? ¿Por norma qué, qué, qué vamos a ver los clientes, eh, que pues por, por los norma, usuarios del taxi? Sí, tenemos que todos estamos para eh, dar el servicio de, para el cobro con TPV. Es, un, es, es, es? El, los cobros con tarjeta, uh -huh. que es una cosa que antes la teníamos, que, al, sí. que lo podía llevar alguien. O sea ahora estamos ahora, todos obligados a hacer el cobro con, ahora con tarjeta. Ahora, por obligación, si uno entra, coge un taxi, no lleva dinero lleva una tarjeta Una tarjeta, de tarjeta crédito, debemos, de, es correcto. De débito, crédito, lo que sea, ustedes lo tienen que lo, cobrar. Lo, lo, correcto. No podemos dejar ningún cliente. Hoy en día sabemos que la moneda se está perdiendo y es una cosa que también debemos de facilitar a... ...al usuario esa, esa forma de pago... ...que es una cosa que, que es necesaria para todos. ¿Todos los taxis entonces tienen el datáfono? Todos, todos tenemos el datáfono... Ten, la, ...tenemos la obligación de llevarlo de, autonómicamente. ¿Qué más? ¿Qué más cambios vamos a ver vamos los a, usuarios del taxi? Pues vamos a ver que en un futuro también... De, tras la aprobación de la ordenanza... ...en dos años tenemos para adaptar los coches ecológicos... ...y poder eh, tener coches más, más ecológicos... ...que es lo que también el compromiso que cogemos el colectivo para la ciudad verde de 2030, para poder llegar a, a, esa, a ese 2030, que eh, ser un, una ciudad ecológica. Pero esto es un compromiso o una obligación. Dentro de dos años, ¿todos los taxis de la ciudad tienen que ser ecológicos? Todos los coches deben ser ecológicos. O sea, eléctricos, híbridos, Eléctrico, cualquier gas, tipo. Exactamente. Emisión cero. Emisión cero. ¿Y cómo está la flota en estos momentos? Pues ahora mismo tenemos, en eh, toda la flota de, de taxis, tenemos alrededor de unos 40, 40 coches. Y, a, y hay compañeros que ya se han sumado a la iniciativa y se han comprado eh, 8 o 9 coches más para, para eh, eco, eh, híbridos y ecológicos. Y con ello se llevará una adaptación de GLP, que también es la alternativa que hay hoy en día, para dar los eh, coches eco. Que la misma propia asociación estamos trabajando para hacer un, un suministro de, de gas para facilitar esa, esa, esa entrada de coches eco. O sea, que podrán cumplir eh, los, sí, todos entiendo. los coches, todos los taxis serán ecológicos dentro de dos años. Sí, está claro que el mercado ahora mismo no está no, es una, no está muy potenciado porque se nos nos cuesta mucho también poder encontrar un coche de, esta, de estas características y en tema de, de económico también son un poco son caros ahora mismo, pero que bueno que por eso hemos dado esta moratoria a ver si conseguiremos ...adaptar esta, esta plantilla. Eh, ¿Y tienen otras más obligaciones? Obligaciones, pues la que se ha cogido también... ...es el tema de la, de la uniformidad. No, es, no, es, no se trata de, de ir vestido de una forma determinada... ...sino evitar llevar una ropa... ...más acorde al servicio que prestamos. Como es una, evitar los pantalones eh, cortos. cortos... ...las camisetas, las camisetas de, de tirantes el conducir con, con chanclas que algún compañero que se le olvida que, que está bueno, en servicio está público prohibido, ¿no? está prohibido pero y siempre las chanclas, hay, pues que claro montan. es lo que intentamos que esas cosas no sucedan pantalón corto camiseta ligantes y chanclas evitar no y sí unas llevar un, una especie de uniformidad una forma de una forma de vestir una camisa un pantalón negro o pantalón oscuro ¿Y las condiciones para coger un taxi seguirán siendo las mismas? ¿Habrá que acudir a una parada o a través del teléfono o, o la aplicación móvil? Como, como... Sí, nosotros lo que intentamos es siempre evolucionar y, y como bueno, Radio Taxi Elche, lo que, o sea, que tiene es ahora la aplicación móvil, que esto se puede descargar y, pe y pedirlo, evitar también la espera eh, telefónica, siempre hacerlo más rápido a través del teléfono, sin olvidar también que necesitamos, es necesario también... la los teléfonos la, la, las teleoperadoras también para, para dar esos servicios a nuestros mayores que también no pueden no están todavía adaptados totalmente a las nuevas tecnologías y siempre pues necesitan el, el teléfono este pues claro, claro eh, hay que pensar siempre todo un poco en, el, en la ciudad y piensan modernizar las aplicaciones móviles y dar más facilidades como las plataformas uber y cabify para pagar incluso el servicio antes de subir al taxi Sí, eso es una cosa que se está trabajando. Nosotros, al, tener, al estar regulados, no podemos hacer eso, que es una cosa que es ventajosa para, para el usuario, porque no tenemos esas tarifas dinámicas que pueden tener ellos, que es eh, poner el precio en, a, a, a base de demanda o según la oferta que ellos puedan tener. Nosotros podemos dar un precio, pero siempre lo, lo vamos a dar un precio fijo, que porque nosotros estamos regulados. Ellos no se basan sobre la regulación, Y puede ser que, que cualquier día, pues, cuando llueven, suben los precios, cuando hay fuerte demanda. Sí, porque estamos viendo que ustedes se quieren modernizar, que ustedes tienen que cumplir una serie de, de normas, porque hay una ordenanza municipal que ha entrado en vigor, una nueva ordenanza, también la hay autonómica, y por lo que hemos visto, a ustedes les obligan a hacer inversiones para adaptar sus vehículos a vehículos ecológicos, Y, eh, por eso, ¿qué compensación tienen ustedes para, para poder recuperar esas inversiones, de modernizar sus vehículos, de hacerlos ecológicos, de ir uniformados? Sí, ¿Qué en compensación. Eso... Las tarifas no van a bajar, por lo que veo. Uh -huh. Las tarifas seguirán siendo las que son. Sí, seguirán. Bueno, este año van a subir, pero la verdad es que es una subida irrisoria a lo que se necesita, que es una cosa que se está... Trabajamos como asociación y como colectivo, siempre les solicitamos al, al ayuntamiento y tanto a, a consellería que nos suban las tarifas porque sí que es verdad que es una cosa que un céntimo al kilómetro como eso son, nos ha subido, a veces suele mmm, al usuario decir, no suben las tarifas, pero es que el usuario casi no, va a ser, no, lo va, no lo va a notar porque un céntimo por kilómetro, estamos hablando de que una carrera que podamos hacer aquí por Elche, son 13 céntimos 12, no, en total con la bajada ya, de bandera. No lo notamos, pero el taxi no es barato. No es barato según la necesidad que necesitemos. Si es cierto que una persona que va a trabajar todos los días, pues no le puede salir barato, pero claro, hay que ver el momento y la necesidad que nosotros somos, estamos realmente para la necesidad del usuario. Entonces, caro, barato, todo va en función de la necesidad. Y supongo que, ¿cómo está el sector? Porque si a usted, ustedes se les obliga a hacer esta inversión, a mejorar, a ser más competitivos con precios ...que no pueden competir con otros... ...con otras tarifas más baratas de otras plataformas... ...que por cierto todavía no han llegado a Elche... ...no Uber y Cabify... No, no tenemos constancia de eso... ...y en principio es una ciudad muy... ...no sé, muy nuestra... ¿no? Peculiar... Peculiar, sí... ...y de momento no lo ven necesario... Bien, pues eliminado ese riesgo tienen otro... ...y es que dentro de nada van a conceder... ...esas 18 nuevas eh, licencias... La ampliación del número de licencias, ¿eso también puede restarles a ustedes negocio? Hombre, siempre que vengan más coches es más negocio para, para el taxi, pero puede ser también una facilidad para el usuario. Que, no, para, para nosotros el, nos viene mejor. Lo único para nosotros, pues siempre más coches, pues siempre va a ser más competencia, lógicamente. ¿Y ustedes están de acuerdo con la ampliación? Pues una parte porque... no, no la estamos, una parte sí, porque no sabemos qué es lo que puede nosotros... Pensamos también en los usuarios, pero también pensamos en nuestra economía, que también nos afecta, por supuesto. Ustedes son empresarios y autónomos y Correcto. tendrán que, que velar por sus intereses. Exacto. Pero la parte que no está eh, a favor de la ampliación de licencias, ¿ha recurrido eh, la, el acuerdo del ayuntamiento? Eh, creo que sí. Llevan unos recursos y están presentando alguna, algunas paralizaciones de las licencias. Sí. Con lo que todavía no sabemos cuándo se va a incrementar la flota de taxis. Pues la verdad es que no. Sí que es verdad que se, lo, no, se, ha ido, se ha pronunciado, pero que no sabemos cuándo van a venir esas licencias. Y en cuanto a los problemas, también ustedes tienen otro problema y es el intrusismo en el aeropuerto de la TED. Eh, ¿Cómo lo están en estos momentos eh, llevando? ¿Hay, ¿Los controles están funcionando? ¿Las medidas que se han puesto? Eh, no funcionan como deberían. Se están haciendo, se están haciendo controles, se están haciendo... Eh, el, las paralizaciones de los coches, pero o sea, se, por fomento se, pre, se realizó un, una página web donde tendrían que estar registrando todos los servicios que hacen estos tipos de, de coches y de momento no, no se lleva un control de lo que, de lo cómo se debería de llevar, porque son muchas la, la, la información que tienen y lo que intentamos es buscar coches más concretos eh, que se que están in, irrumpiendo en un sector que no, que no es el suyo. O sea, se, dan la, se están viendo las matrículas, pero no se sabe todavía qué tipo de, cua, cuánto ellos tienen un 80-20, que tienen que hacerlo en su provincia, y todavía no se, no se puede garantizar que esos coches lo están haciendo bien. Pero de momento no plantean ustedes movilizaciones, el sector de momento está tranquilo. No, pensamos que las movilizaciones no es una cosa que queremos llevarla por la parte que... ...más legal posible que es con, la, con el apoyo de la policía y de fomento y, de, y que tenemos... Porque encuentran ustedes un apoyo institucional, al menos hay voluntad política para solucionarlo. Sí, siempre hay una parte que son más reacios, pero entendemos que sí. Lo que uh -huh. pasa es que todavía es muy complejo, es una cosa que todavía se, se está trabajando y... Supongo que seguirán trabajando, Vicente, porque otra de las viejas reivindicaciones es que se pueda incrementar el número de plazas en los taxis. ¿Cómo está regulado mediante la ordenanza municipal este pues, asunto? Este asunto lo tenemos, en principio lo tenemos a favor y nos apoyan en que podamos tener un, una ampliación de, de este tipo de vehículos, que, que es una cosa más que se ha, se ha introducido en la ordenanza, que es cualquier coche. Eh, que sea de autotaxi puede pasar a ser eurotaxi para, para dar más servicio también a los servicios de, de personal de movilidad reducida y al mismo tiempo pues, también tener esas siete plazas. Y estamos eh, trabajando para ver si la, la, eh, la comunidad autónoma, nos, la consellería nos favorece a tener las siete plazas. A ver si lo he entendido. Es que hasta el momento un eh, vehículo adaptado de siete plazas para um, personas con movilidad reducida no podía eh, dedicarse al taxi a, a usuarios sin movilidad reducida. Eh, bueno, sí que podía hacerlo, lo único que estaban más limitados. O sea, ahora pueden, si pasabas a ser eurotaxi, luego no podías volver a ser autotaxi. Entonces ahora ya pueden. Había más trabas burocráticas. Sí, claro, digamos. se ha facilitado el poder acceder a eso. Durante Ahora cuando una persona quiera, un compañero quiera pasar a ser eurotaxi, puede tenerlo durante ocho años, que es la, lo que estimamos que es la vida útil del coche, y volver a, a pasar a, a, a autotaxi o seguir continuando a ser. Y en, y en las ordenanzas un taxi normal, eh, finalmente son tres o cuatro personas las que puede coger. Cuatro personas cuatro. y el conductor en total cinco. O sea, una persona delante y tres detrás. Correcto. Eh, ¿Eso está regulado por, mediante ordenanza? Sí, eso está regulado y en cuanto por consellería, que es lo que estamos trabajando, que se nos eh, apruebe, que entendemos que a ver, si para el año que viene posiblemente lo tengamos aprobado, podamos tener todos los coches siete plazas en... En, vamos, en el municipio. Para eso también tienen ustedes que hacer una inversión, es sí, comprar claro. vehículos de claro, siete plazas. Claro, son vehículos de siete plazas, pero es una cosa que nos favorecería para bueno, el intrusismo que tenemos en el aeropuerto. aeropuerto, que son los coches que normalmente nosotros no podemos competir contra eso, con las siete plazas, que es lo que a nosotros necesitamos. Claro, con la excusa de que son de siete plazas vienen de, de, de todos los municipios. Claro. Ya, es un servicio que no puede, pero son los VTC, vamos, y otros municipios sí que lo tienen y entonces pueden venir a recoger este tipo de clientes. Y en las ordenanzas también está incluido que para ser taxista eh, hay que pasar ese examen. Sí, necesita, se necesita hacer el examen de capacitación para poder, es otra cosa que se ha puesto al, eh, autonómicamente que, luego, que se adapta a los municipios y necesitamos eh, pasar el examen de, de capacitación para poder. Es una forma de seleccionar un poco más el, el sector, de, de hacerlo un poco más profesional, hacerlo más profesional. Y lo están notando porque ahora los taxistas que tienen que conducir un vehículo, eh, pues eh, tienen que pasar ese examen. Sí, lo estamos notando en el sentido de que necesitamos personal más cualificados. También se necesita... Esta, eh, esto lo que nos hace es que hay unos tiempos, nosotros necesitamos personal y es los... Los tiempos del examen ahora mismo no se están cumpliendo como se debía, que se están intentando de hacer tres exámenes anuales, que en breve podremos tener uno ya, a ver si para, para enero conseguimos tener el, el examen. ¿Pero cuántos puede... se han hecho ya? Pues se han hecho dos. La, ¿El primero no tuvo éxito? El primero no, porque es sí, una cosa del principio que uh -huh. pf, nos faltaba por confeccionar. Se hizo un libro, se ha, se se ha, ha preparado un temario. un temario y concreto para, para, para este tipo de cosas. ¿Y en de... el segundo examen sí pasaron a probar? Sí, en el segundo fue... ¿Qué conocimientos son en ese temario? ¿Qué conocimientos pues son, son los que, son que se exigen? El conocimiento de la ciudad, ¿Callejero? el entorno callejero, el... Eh, la ley autonómica, la, ley, la, la ordenanza municipal, la ley autonómica del taxi, un poquito de inglés y el valenciano. Son requisitos Son indispensables. Son requisitos indispensables, sí. Muy bien, pues Vicente Murcia, muchas gracias por hablarnos de cómo está el sector del taxi y estas navidades ustedes también eh, incrementan su actividad en navidades. Sí, ahora de hecho ya vamos a... Eh, vamos a incrementar también los coches que están de descanso para que puedan trabajar y dar dar servicio a, a nuestros usuarios y que y, a, y animar al usuario que, a que coja taxi por cierto en la ordenanza también está regulado los turnos y los descansos porque hay muchas veces que las paradas de los taxistas eh, o el teléfono de radio taxi no da abasto sí es todo todo lo tenemos regulado el taxi es un sector que está todo regulado Pero tendrán que cumplirlo. Sí, nosotros lo, lo cumplimos y tenemos nuestras pruebas. Para propias... no dejar sin taxi a correcto, los usuarios. Correcto. Pues muchísimas gracias, Vicente Murcia, presidente de la Asociación bueno. de Radiotaxi. Vale. Elche. Muchas gracias. 101.4 Tele Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmarie Alonso. Pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y antes de la siguiente entrevista y de la ronda de noticias vamos a cerrar las secciones musicales. Nos quedaba por escuchar la canción que hemos seleccionado para la sección de música actual. Vamos a volver con el nuevo disco, La Otra Orilla, que ha sacado este mismo año la gran soprano vasca Ainhoa Arteta, donde nos muestra esas canciones que escuchó a las mujeres de su familia, canciones que nos llegaron del otro lado del Atlántico, Frenesí fue el primer single que lanzó para presentar este disco. mi boca te besó, dame el mijn que mi locura te dio, de felle die in mijn mond je kuste. Geef me Muerta mi altivez Cuando mi orgullo rodó A tus pies Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu miga de ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor sí Ay, en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tu sentir Lo mismo que siento yo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 Bésame con frenesí Mesame con frenesí Mesame con frenesí Tele Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano, te garantizan el mejor servicio posventa, Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3, Elche.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 carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial. Pegar Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja. 101.4 Tele-Elche, Radio Marca. Pues comenzamos cuando son las 10 y 24 minutos, esa ronda de noticias tenemos ya con nosotros a Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. ¿Qué, cómo, ¿Cómo va la jornada de este jueves? Bien, hoy ha empezado prontito, intensa la verdad. Vamos con ella, con esta ronda informativa y es que continúan los preparativos para la Avenida de la Virgen. Esta tarde, ayer por la tarde, perdón, la ermita de San Sebastián. ...albergó la presentación de la nueva embarcación... ...que se empleará en el hallazgo y posterior romería... ...de la Mare de Déu el próximo 28 de diciembre... ...es proyectada por el ingeniero industrial... ...patrono de la fiesta Tamini, pregonero de la avenida 2019... ...sixto Marco Lozano... ...y la nueva nave con la que la patrona arribará a la costa... ...ha sido construida en Santa Pola... ...por Francisco Blasco en poliéster... ...reforzado con fibra de vidrio... ...lo que reduce su peso a la mitad... ...y evita las filtraciones... ...el alcalde estuvo allí, Carlos González... ...y ha hecho referencia a la avenida de la Virgen... ...como una de las celebraciones más queridas por todos los licitanos. Estoy seguro que el presidente, el que asisto, el consiliario ...a todos nos ha embargado la emoción... ...cuando hemos retirado por primera vez en esta quinta de San Sebastián... ...la tapa del arca, ha sido un momento emocionante... ...un momento para la historia, mucho amor, mucho cariño... ...por, nuestra, por esta tradición tan querida y tan sentida... ...y que ha permitido que tengamos... Een arca del siglo XXI con el aspecto de siempre. Bien, pues será el 26 de diciembre a las 7 de la tarde cuando tendrá lugar en el Gran Teatro ese esperado pregón de Marco Lozano que marcará el inicio de las fiestas de la Avenida de la Virgen de este año y que Televes también retransmitirá. Y por otra parte, un nuevo centro comercial se ha proyectado en la ciudad, en concreto en, la barri en el barrio de Altavix y junto a Mesalina. Se trata de un gran espacio de 124 metros cuadrados con un área comercial abierta de 70.000 y 11.000 para zonas verdes y según el promotor del proyecto, que es el empresario ilicitano Manuel Román supondrá un revulsivo para la ciudad aunque no será una realidad rosa hasta dentro de tres o cuatro años aquí tengo una duda Iciar, porque me has puesto dos cortes de voz del promotor y no sé si es el primero o el segundo el primero vale pues, es, pues vamos el. Con Manuel el Román el promotón del proyecto que fue quien lo explicó que creo que es emblemático para va a ser emblemático para la ciudad de Elche eh, parte, parte sin nombre parte sin nombre parte, parte como un proyecto Ya le pondremos nombre eh, cuando vaya evolucionando. Tenemos una larga, eh, un largo camino de trabajo. Eh, calculamos que, yo qué sé, tres años, eh, cuatro años para ver eh, las cosas realizarse. Ese nuevo centro comercial tendrá una gran superficie para comercios, ocio y restauración, con terraza y una plaza central para eventos sociales y culturales, además de un hotel y una zona con coworking. Y también será respetuoso, dicen. Con el medio ambiente. O sea, el objetivo. Estará, estará junto a la cartera de Alicante en Eso Mesalina, es. donde estaba Comer Plus. Eso es, junto a Mesalina, sí. Es el objetivo es comenzar las obras, como decíamos, dentro de dos años para resolver esos trámites previos y para la reparcelación de la zona que ya está gestionando el ayuntamiento y diseñar una parcela única junto a Mesalina, como decíamos, la N340 y la L20. Muy bien, Ezear, eh, pues tendremos que hablar de este proyecto, de este gran centro comercial. ¿Y qué previsiones tenemos para este jueves? Pues hoy seguimos con la campaña de Navidad, que se presentaba una campaña en la calle Salvador, también eh, una campaña contra el abandono de mascotas, esa san silvestre tan popular en nuestra, uh -huh. en nuestra ciudad. Y esperada. Uh -huh. la, y también... La última carrera del año. Eso es. Y también tenemos política como pues Ciudadanos nos ha convocado en los medios de comunicación. Supongo que para hablar de los presupuestos, digo yo. Me imagino, porque ayer se los presentaron el Ayuntamiento de la Corporación Municipal a la Asociación de los Vecinos. Muy bien, Iciad, pues muchísimas gracias por esta ronda de noticias. Nosotros continuamos y lo vamos a hacer ahora con la actualidad deportiva. A la una vuelves. Eso es, a la una volvemos mi compañera y yo con estas noticias y más. Les esperamos a todos. Gracias y nosotros continuamos ahora con eh, nuestro compañero eh, no Vicente no, con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días Paco, cuéntanos la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hola, buenos días. Claudio Medina, el delantero del Elche Club de Fútbol, será baja para los dos próximos meses. Sufre una rotura parcial de la fastia plantar del pie derecho, se tuvo que retirar. En el tramo final del encuentro en el Ramón de Carranza frente al Cádiz y no volverá a los terrenos de juego hasta el mes de febrero, lo que reactiva el capítulo de fichajes en el mercado invernal. Un delantero es la prioridad para Pacheta y para el club, sobre todo un hombre vertical, un ratonero del área eh, que sea diferente a los... Eh... ...puntas que tiene en estos momentos el Elchecu de Fútbol. La otra posición eh, que también habría que reforzar es la de un central... ...teniendo en cuenta que Danilo, el único eh, que no juega con Gonzalo Verdú y Dani Calvo... ...que son titulares, no está entrando en los planes del técnico blanquiverde. Incluso se le podría abrir la puerta de Salina. Por su parte, el nuevo dueño del club, Bragarnik, frena la renovación del canterano eh, Oscar Gil... Las altas pretensiones de su representante han frenado esta operación. Ahora mismo la pelota está en el tejado del canterano. Eh, se le quiere renovar, pero no a cualquier precio, son las primeras decisiones deportivas eh, que empieza a tomar el nuevo dueño del Elche Club de Fútbol, cristian Bragarnik. En este sentido, los futbolistas reconocen que recibirán con los brazos abiertos a quien venga para sumar, pero que es una decisión de las altas esferas del club, como reconocía Ramón Folk. Al final, eso, esto es fútbol, ¿no? Uh, los que deciden son los de arriba, uh, yo creo que tenemos un muy buen bloque, que bueno, todo tanto pues pueden decirlo directiva o cuerpo técnico no que están contentos con ellos y bueno siempre pues hay varias posiciones que hay algunos cambios pero bueno al final esto es fútbol hay que estar preparado para todo y yo creo que el, el bloque si se mantiene pues eh, seguirá creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Y es que la idea es que no haya revoluciones en el mercado invernal, eh, un par de fichajes eh, para mejorar el rendimiento de la actual plantilla, que el próximo domingo, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, tiene la oportunidad de meter la cabeza en zona de playoff. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Vamos a cerrar la ronda de noticias ahora con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días. ¿Qué tiempo nos espera? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy la jornada va a estar marcada por la situación de Poniente. De hecho, durante la madrugada el viento de componente terral nos ha dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. En Matola una mínima que ha rondado los 8 grados, 10-11 grados en pedanías como Derramador o Valverde y aquí en la ciudad una mínima que no bajaba de los 11 grados. Para esta mañana paso de intervalos de nubosidad, durante las primeras horas en cuanto al viento vamos a tener una tregua, viento flojo de componente oeste... Por la tarde, continuará el poniente, pero moderado, con rachas que incluso podrían superar los 40-50 km por hora. Seguirán llegando a intervalos de nubosidad de tipo medio y de tipo alto. Y hoy las temperaturas, con la retirada de la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante las últimas horas, van a bajar. De hecho, hoy alcanzaremos valores en la ciudad en torno a los 16-17 grados. Mañana viernes, continuará el poniente, rachas que podrían superar los 50-60 km por ahora, durante buena parte de la jornada. Seguirá llegando nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas que ya se recuperan con el avance de una masa de aire relativamente más cálida, máximas en torno a los 21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 13-14 grados. Y ya durante el fin de semana, poco viento, viento flojo de poniente, temperaturas máximas en torno a los 22 grados paso de intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, en general ambiente soleado, y a partir del lunes, con la entrada de viento de componente marítima y un mayor aporte de nubosidad, volverían a bajar las temperaturas. De hecho, para el martes esperamos algunas precipitaciones de carácter débil con la llegada del ramal ascendente de una vaguada de aire frío. Pero de momento, para el fin de semana, mayor estabilidad atmosférica, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados y temperaturas elevadas para la época del año en la que nos encontramos. ¡Hasta luego! Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Más en Teleelche Radio Marca preparamos Soli Navidad, una jornada solidaria para recoger alimentos y ropa y ayudar a las personas que más lo necesitan. El viernes 20 trasladamos el estudio de radio a la Plaza de Bais y estaremos en directo desde las 10 de la mañana con una programación especial. Acércate, colabora y comparte con nosotros una mañana solidaria. Soli Navidad, porque con tu pequeña aportación podemos conseguir una Navidad mejor para todos. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa de La Glorieta de hoy. Son las 10.33 y 33 minutos, tenemos 13 grados de temperatura y en los estudios de Teleelch Radio Marca se encuentra María José Parreño, ella es delegada sindical de comisiones obreras en la rama de sociosanitaria. Vamos a hablar precisamente del problema, del problema que tiene un colectivo. Los auxiliares de geriatría o gerocultoras que se han plantado ante la patronal tras un año de negociaciones para el convenio colectivo y han comenzado ya a salir a la calle para realizar sus protestas y poner de manifiesto ante la opinión pública, ante nosotros, que no están dispuestas a cobrar menos de mil euros por hacer Un trabajo tan fundamental y vocacional como es asear, cuidar, alimentar sí. a las personas mayores, a los ancianos, además con, en situación de dependencia. Mario José Parreño, antes sí. que nada, un trabajo vocacional. Sobre todo vocacional, es muy importante. Hemos dicho que se han plantado y, sí, eh, y ya han comenzado una serie de movilizaciones. Efectivamente. Son concentraciones y ayer mismo, anteayer, anteayer. anteayer las pudimos ver aquí en Elche. Hicieron sí. una concentración vigilia ante una de las residencias. Efectivamente. ¿Cuál es el, esas eh, protestas, ¿quién las convoca? ¿Comisiones Obreras, UGT? Sí. En este momento las estamos convocando comisiones obreras, pero la representación es de todos los trabajadores de, del sector. Se, se aglutina a todos. En principalmente se enfoca a jerocultoras porque son la atención directa y es la parte más representativa dentro del sector. Pero hay entonces otros oficios como limpiadoras... Llorar, recepción, administración, lavandería, cocina, técnicos, enfermería... Es decir, aglutina más, pero la mayor parte, digamos, se concentra en las jerocultoras son el mayor montante y además es que son la atención directa con estos usuarios. Y estamos hablando de un problema, de una negociación dura, porque ya lleva un año y está encallada. Ha llegado sí. a un punto muerto porque ustedes han salido a la calle. Sí. ¿Desde cuándo han empezado a plantear las movilizaciones? Las movilizaciones se empezaron a plantear a primeros de, de mes, ya se salió en de mes de noviembre. Se salió en Alicante, perdón, a finales de noviembre, se salió ya ante la subdelegación de gobierno, Ya hicimos una vigilia para hacernos visibles, es decir, dar la cara eh, a las personas de la dependencia, que se, que se nos vea, que se conozca, que se sepa en qué situaciones se está trabajando, cómo se está trabajando y que nos es muy importante una equiparación con convenios de más mm, superiores, digamos, con el mismo trabajo. Si se habla de equiparaciones porque hay desigualdades. Sí, eh, sí. A ver, explícanos qué desigualdades sí. hay, qué, cómo sí. se está gestionando los geriátricos, públicos, privados, concertados... Efectivamente, eh, digamos que están los geriátricos públicos, Está a continuación los concertados, que ahí también se incluye el S.A., el Servicio de Ayuda a Domicilio, Mujer 24 horas, y luego estamos, digamos, las residencias privadas. ¿Vale? Entonces, en, de, en vertical, me da igual de arriba a abajo que de abajo a arriba, existen unas diferencias que mmm, conforme va subiendo o bajando escalafón mmm, se, es, grande, es grande. O sea, el peor colectivo es, es el, el de, de privadas. El privada porque tenéis menos sueldo. Menos sueldo, las ratios más bajas, ¿entiendes? entonces esto crea... Mmm, Bastante malestar entre la privada, pero es que tenemos la concertada que también está muy penalizada. ¿eh? O sea que si ellos también están. También están castigados con baje, bajo. Bajo salario y bajas baja ratios. Parte. Que es, pues, sí. es lo peor, ¿no? Sí, Estamos sí. hablando de salarios que no llegan a mil euros. En el caso de las privadas. En las concertadas, la, citadas, sí supera Sí, supera, pero muy poco. Tampoco es para echar cohetes. Llegan a eh. los mil. Eh. Y, y ratios. Eh, sí. ¿Esto significa que no están equiparados a las ratios de los geriátricos públicos? No, en absoluto. Con lo que absoluto. la sobrecarga de trabajo, que mella está dejando en los trabajadores? Eh, está dejando que eh, se tenga que, es decir, mmm, lo digo hoy con mucho orgullo, las gerocultoras realizan un trabajo, ya lo has dicho, vocacional, que son super profesionales, eh, atienden al máximo a los usuarios, pero va en detrimento de ellas, Es una sobrecarga que llevan. ¿eh? Es decir, al ser ratios tan cortas, tan pequeñas, sobre ellas recae un, un exceso laboral tremendo, muy grande. ¿eh? Entonces, nosotros estamos por la labor de que esa ratio aumente, ese, ese mínimo de ratios aumente, y porque sea en presencia, que sea personal trabajando al, día a día, porque se puede tener una ratio buenísima, pero de contratación. Y eso nos deja un poquito con el culo al aire, uh -huh. lo siento por la expresión, de que puedes tener mucha gente de vacaciones, mucha gente librando y realmente poquita trabajando. Y esta equiparación se consigue con una negociación del convenio colectivo. Sí, sí. ¿Las patronales qué dicen? Bueno, las patronales, eh, la última que tenemos de la mesa técnica es que eh, hacen una oferta, en un principio era hasta el 2021, ahora han llegado hasta el 2020, sería el 2019-2020, Con un total de un 3,3 de subida en estos dos años. Nosotros desde comisiones pedimos un 3,6. Son un 0,3 más, que tampoco es... Para el personal de las privadas. Para, para el personal de las, privadas, de las privadas. Y de la gestión integral. Y la integral? gestión eh, están también en negociación. No se han reunido la mesa, pero también está en negociación. Entonces, eh, queremos y apoyamos que las de gestión integral tengan unas subidas correspondientes de dignificación para terminar convergiendo el, el convenio de privadas con la de, de gestión integral, y aproximarnos lo máximo posible a la pública. Y este es el principal escollo. Ahí no. En este momento sí. Este es Porque el la patronal dice que no, que esa subida la quieren prolongar o sea, en el tiempo. Sí, es decir, aunque no la prolonguen en el tiempo, no un 0,3 más... Para nosotros no es... Para ellos se les hace muy grande. También entendemos que al haber un gobierno que todavía no está, es, es en funciones, los presupuestos con respecto a las comunidades autónomas están ahí paralizados. La comunidad valenciana está infrafinanciada. O sea, partimos de ahí, ¿vale? Es de acuerdo. Pero ese dinero ellos lo van a tener hacia el futuro. Entonces, mmm, no creo que sea... Muy justo que nosotros nos quedemos tan atrás cuando llevamos, y esto es un dato que a lo mejor sí es importante, del 2012 al 2018 tenemos una subida en total en esos siete años de un 3,85. Hay sectores que ni eso... Ya. No, <risa> lógico, ya, lógico, Pero... Ya, es que eh, tenemos que partir todos los sectores pidiendo. Es decir, no queremos mm, ser mm, unos salarios que no, no se puedan no, hacer. a a 2.000 euros. Eh, efectivamente, que menos. Eh. Menos que tener. Y, y lo has dicho muy bien, María José, eh, una de las consecuencias del bloqueo político de tener un gobierno en funciones es precisamente no poder disponer de presupuestos eh, del actualizados para recoger subidas sí. en los convenios colectivos. Por eso, eh, esas concentraciones de vigilia, sí. primero, ¿hasta cuándo van a durar? Bueno, de momento, eh, la última ha sido esta que hemos realizado aquí en Elche. Bueno, se realizaron en Elche, Alcoy, Valencia y Castellón, ¿no? Esas, eso viene vienen fechas de Navidad con lo cual vamos a paralizar hasta después de fiestas pero el día 14 sábado nos vamos a una concentración ante el Ministerio de Sanidad en Madrid 14 ani, ani, de, sí el sábado próximo 14 Entonces, de, de diciembre, diciembre o sea, efectivamente pasado mañana. pasado mañana nos dirigimos allí y es a nivel nacional uh -huh. aquí vamos para la representación de todas las comunidades autónomas ¿Mm? eh, Esto, si van ustedes a Madrid, ¿están pidiendo a la consellería mediación en este conflicto, en esta negociación o están en un punto que necesitan ya que el gobierno valenciano? Porque se trata sí. de un servicio público. Las privadas sí. también se sí Sí, se derivan usuarios desde consellería hacia las residencias privadas, puesto que no existen residencias privadas sufici eh, perdón, públicas suficientes como para abarcar a, todo a, a todos los usuarios que hay. Y esto va en aumento. Claro. Y eh, mm. con lo que han pedido desde los sindicatos, han pedido esa mediación, ¿qué les han dicho desde la consellería? Desde consellería sí que vemos que están predispuestos, incluso cuando se formó el anterior botani Estaban dispuestos, lo que pasa que, claro, la infrafinanciación, siempre volvemos a lo mismo, no permite, se eh, han estado cobrando por mediación de flora y tal, no ha permitido el que se implantaran las medidas concretas que se pedían. Pero sí que tenemos que el director general de infraestructuras del Bienestar Social de Consellería, don Enric eh, Joan Alcocer, a, nos ha prometido intentar hacer una mesa tripartita para empezar con una negociación sobre el sector. ¿En el Che cómo están las plazas, cubiertas las necesidades eh, de plazas? Eh, para... Bueno, hay listas de espera, ¿eh? Hay listas de espera. De gente sí. que no puede permitirse pagar una plaza privada. Efectivamente. Y están a la espera de que se les apruebe. E incluso hay algunos que... Mm, y estamos hablando recurso... de personas mayores muy dependientes. Sí, sí, porque el... El perfil de estas personas con los años han ido mm, siendo más dependientes. En un inicio, digamos, se so había un, un equivalente de personas dependientes que entraban en residencias privadas, algo más alto que ahora. Pero con el tiempo han ido eh, teniendo un perfil más, más concretamente de dependencia alta. Y luego con la crisis, pues todo lo que ha ido entrando... Son personas que realmente ya, las familias a último extremo, que ya no pueden atender. ¿Cuántas residencias hay en Elche? En Elche tenemos dos Domus B, está la residencia senior, tenemos la de gestión integral al lado de la, no lo digo, al lado de la estación de autobuses, que es eh, de gestión integral. El público? Sí, bueno, es, es concertado. Concertado, claro, vale. ¿eh? vale. Uh -huh. eh, también contamos el asilo. También es una, una residencia. Eh, luego tenemos también algunos centros de día, como por ejemplo Senel. Pero el personal del asilo de, de San José de Ancianos, eh, el, ¿el personal está incluido en el convenio? Colectivo. Está incluido en el convenio de residencias privadas. Pensaba que eran religiosas las que... No, no la hay... la perdón, las religiosas son las que tienen el convento, viven allí y uh -huh. tal, pero el personal de atención a los usuarios uh -huh. del asilo son... Personas contratadas como en cualquier residencia, con sus titulaciones correspondientes según la categoría. Y hay lista de espera en todos esos en centros. Todos, en todos hay listas de espera. María es. José Parreño, pues muchísimas gracias por hablarnos eh, es. de estos problemas que tiene sí. un sector muy importante, con un sí. servicio vocacional absoluto y muy necesario, y es ayudar a nuestras personas mayores en sus cuidados diarios sí. Sí. con absoluta dignidad. Eso Muchísimo. es lo que queremos, es decir, tener esa dignidad y agradeceros el, que nos hayáis dado la oportunidad de poder dirigirnos a, a los elicitanos Para entenderos mejor, porque sí. realmente sí. necesitáis eh, Necesitamos esas el apoyo. condiciones dignas para es, para... es para nuestros mayores que antes atención, han cuidado de nosotros. Esa atención, por sí. supuesto. Que se la, la merecen. Toda la suerte del mundo. Pues muchísimas gracias. Sí. 101.4 tele -Elch, Radio Marca. Este viernes, a partir de las 5 de la tarde, y este sábado, a partir de las 10 de la mañana, en la replaceta de La Fregasa, se celebra la segunda jornada del Libro Solidario, con cuentacuentos, recitales poéticos, música y venta de libros. Todo a beneficio de los damnificados por la dana en la Vega Baja. Ven al centro de Elche y solidarízate con nuestras poblaciones vecinas. Organiza, escritores en su tinta y regidoría de comercio. Ayuntamiento de Elche abitel.com su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche. Con exclusividad opcional, Avitel desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I 81, Elche, teléfono 965 420159 Inmobiliaria Avitel les desea feliz Navidad y próspero 2020. Y antes de despedirnos, nos queda tiempo para dejarles con otra canción de nuestra efemedides musical, porque vamos a hablar de otro dúo formado por padre e hija, el de Fran Sinatra, la voz y su hija mayor Nancy. Hoy, en el día de su aniversario, recordamos cómo esa jovencita Nancy, con minifalda y botas altas, cantó junto a su padre una de las canciones más populares, el Something Stupid, algo tan estúpido como decir «Te quiero».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 Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 Felices fiestas Recuerdo la ilusión con la que empezamos Deseábamos tanto ser padres En la clínica Vita nos ayudaron desde el principio Y hoy al ver crecer a mi hijo Siento que hicimos lo correcto En la vida existen muchos comienzos Vita, clínica de medicina reproductiva Empieza de nuevo cada día Con cada paciente Con ilusión Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu clínica Vita de IMED-ELCHE o IMED-LEVANTE o en el 966 87 87 82.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 felices fiestas let it snow, let it snow, let it snow. para el otoño en invierno en primavera y verano hogar mobiliario reformas integrales proyectos de interiorismo nos ocupamos de todo te sorprenderá avenida de novelda 9 elche abierto sábados tarde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 Y en ese momento estará nuestra compañera Rosa Lucas para volver otra vez a estar con ustedes en su programa Entre Amigos las próximas dos horas. Ya sabe que un 12 de diciembre íbamos a terminar con una de las canciones. Falleció la gran Conchita Pique, Picher, Piquer, la mejor exponente de la canción española. Conchita Piquer triunfó en los escenarios desde que era una niña y terminó con un repertorio de unas 200 canciones más o menos. algunas de ellas de gran éxito como ojos verdes o tatuaje la canción que vamos a escuchar a continuación es tatuaje y con ella ponemos el punto final, les deseamos que disfruten de este jueves, nosotros volvemos mañana viernes hasta entonces El vino en un barco de nombre extranjero Encontré en el puerto un anochecer Cuando el blanco faro sobre los releros Su beso de plata dejaba caer Era hermoso y rubio como la cerveza El pecho tatuado con un corazón En su voz amarga había la tristeza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 Pasado, que nunca más ha de volver ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de mujer Se fue una tarde con rumbo indorado En el mismo barco que lo trajo a mí Pero entre mis labios se dejó olvidado Un beso diamante que yo le pedí Errante lo busco por todos los puertos A los marineros pregunto por él Nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscando lo fe. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de agua ardiente donde se ahoga mi dolor. en la caricia de mi piel a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él quizá ya tú me has olvidado en cambio yo no te olvidé y hasta que no te haya encontrado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 He escrito aquí, sobre mi pie, si te lo encuentras marinero, dile que yo muero.